Shabbat Shalom, pueden sentarse, amados hermanos.、Eh, doy gracias al Eterno por permitirme una vez más llevar delante de ustedes esta disertación.、Eh, como bien decía el rabino, A pesar de que lo tenía en secreto, pues、eh, me voy fuera del país.、Eh, y pues este es el penúltimo Shabbat que comparto con ustedes. Gracias, primeramente, al Eterno y segundo, al Rabino, a Rebexa, a la familia rabínica por permitirnos estar entre ustedes. Eh, casa de Jacob, ya hace un año y medio que pues nos recibieron a mí y a mi familia, y nos sentimos como en casa. Y pues, de verdad, que puedo decir también que a lo mejor al principio, porque en la primera impresión caigo mal. También en la segunda. Este, pero bueno, ustedes me han sabido soportar porque he compartido con ustedes mucho Shabbat. Y de verdad que me siento orgulloso de ser parte de esta sinagoga, de esta quejilá. Gracias le doy al Eterno porque、eh, pues me permitió compartir con ustedes. Y sé que, pues, en el momento que vuelva, esta va a ser mi casa. Porque así siento que esta es mi casa.、Eh, bueno, hoy tenemos una una parachá muy agradable. Yo digo que el hombre siempre ha. Voy a poner esto por aquí. El hombre siempre ha querido tomar posiciones de liderazgo, ha querido siempre estar en, en pisos altos. Y、eh, vemos pues que desde el principio, cuando se le prohíbe al hombre comer del árbol del bien y del mal, pues es lo primero, tenía miles de frutos, pero aún así, pues él decidió tomar del que estaba prohibido. Vemos incluso que pues nuestros hijos podemos tener en la casa 15 objetos y el que nosotros lo prohibimos es que él quiera agarrar. Parece como contradictorio, pero es esa la naturaleza del ser humano. Es esa la naturaleza de ese Yeséara que está en nosotros y que queremos siempre estar un poquitico más alto. Nos pasa incluso, pues,、eh, dentro de nuestras casas. Muchas veces, con la liberación femenina, la mujer ha querido tomar esa posición. Este, eso no pasa aquí. Aquí todas saben que deben sujetarse a sus esposas. Pero también pasa, también pasa. Entonces, se quiere tomar esa posición allí. Nuestros hijos también quieren tomar esa posición de padre y no es el tiempo. Faltan los respetos al padre. Y pues así sucesivamente pasa también en nuestros trabajos. Que muchas veces queremos escalar posiciones y no está mal, no está mal escalar posiciones porque es importante. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención: muchas veces al escalar posiciones ponemos en mal a muchas personas para poder llegar a lo que nosotros queremos. Parece mentira, pero así se mueven las cosas. Si yo quiero la posición de, un, de una persona dentro de mi empresa, Entonces voy a donde está el jefe y le digo: Mira, pero、eh, Fulano lo hace bien, pero yo creo que ahí, mira, yo creo que lo puedo hacer mejor. Porque Fulano lo he visto en esto, en aquello, en aquello. Y se van escalando posiciones. Pero es esa la manera de hacerlo. Es esa la manera como nosotros deberíamos comportarnos. Es esa la manera como nosotros deberíamos escalar esas posiciones en las cuales el Eterno nos va a. a Llevar. ¿Por qué digo todo esto? Porque usted dirá: bueno, no tiene que ver esto con, con la p a r a s h á La p a r a s h á se llama k o r a o Coré. En esta p a r a s h á conseguimos algunos aspectos importantes y yo quiero resaltar dos en particular: la rebelión de Coré y Esa confirmación de que Aarón fue tomado como el co-engador. Pero si nos ponemos a analizar dentro de esta p a r a s h a t vemos que, ¿qué motivó a Cora? ¿Qué fue lo que lo llevó a levantarse en contra de la autoridad que había sido impuesta por el Eterno? Vemos que. Cora era un hombre muy influyente, era un hombre importante, era un principal. Pero, ¿qué pasó allí? ¿Qué se venía gestando allí? Porque también podemos ver de que eso no fue de un día para otro que se levantó Cora. Eso tuvo que haber tenido poco a poco un sentir dentro del corazón. Había algo que lo estaba tratando. Yo siempre digo que cuando la persona llega al suicidio, eso no es de un día para otro. La persona lo trabaja, lo va maquinando, lo va perfeccionando hasta que llega un momento y se suicida. Porque eso lo va llevando paulatinamente. Cora tuvo que haber maquinado muy perfectamente esto. Y los alegatos que tenía también eran muy importantes. Porque eran muy buenos alegatos, es verdad. Vamos a leer. Dice en el capítulo 16, que fue que leyó nuestro rabino. Ahora Cora, el hijo de Yihac, el hijo de Kehac, el hijo de Levi, junto con Datán y Abirán, los hijos de Eliac, y Hón, el hijo de Pelet, descendientes de Reubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Uniéndose a ellos había 250 hombres de Israel, dirigentes de la comunidad. Hombres clave en el consejo, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos: Ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la comunidad completa es Kadosh. Cada uno de ellos y Hashem está entre ellos. Así que, ¿por qué se alzan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Hashem? Efectivamente, tenía razón, si lo leemos allí. Porque todo el pueblo era Kadosh. Serán un pueblo de sacerdote. Serán una nación santa. Así dijo el Eterno. No estaba tan lejos Cora de sus argumentos. No estaba. De verdad que había allí algo de peso en lo cual él podía argumentar. Pero también hay algo importante. Efectivamente, todos eran k a d o s h i n todos eran santos, pero ellos no habían sido los escogidos para llevar el pueblo de Israel. Había uno solo que había sido escogido, y había un segundo que estaba allí, que era Aarón, por orden del Eterno. No porque simplemente se le ocurrió a, a Moisés colocarlo allí porque era su hermano o porque no. Lo colocó allí porque la orden del Eterno estaba dada. Fíjense que la paracha nos dice: Y tomó Cora. Pero ¿qué tomó? Porque tampoco es que nos dice allí. ¿Qué fue lo que él tomó? Ahí no nos lo dice la, la lectura que leímos allí. Hermanos, si yo tomo esta, esta Biblia, esta palabra, y la coloco allí. Yo puedo dominar esto, la tomo y la coloco acá. Y puedo dominarlo de esa manera. Y vean que se queda acá. No se le ocurre dirigirse a otro lugar. Pero con el ser humano eso no sucede. Porque si yo ahorita los tomo a ustedes y los encierro dentro de la oficina, es posible que su parte corporal. Yo p u e d a dejarla allí encerrada, pero sus pensamientos son libres. Eso es algo que yo no puedo encerrar. Eso es algo que no puedo dominar. Yo, la única forma de yo dominar eso es porque puedo empezar sigilosamente a hablar con ustedes, v e r d d a y eso fue lo que pasó con Cora. Cora empezó a formar una revolución dentro de la asamblea. Dentro de los principales, podemos decir incluso de que hizo un golpe de estado dentro del c e n e d r í n Podemos decirlo así, porque eran principales, eran hombres importantísimos dentro de la asamblea, eran hombres de buena reputación, eran hombres que tenían credibilidad. No eran del pueblo、eh, común de Israel, eran personas escogidas para el consejo. Pero aún así se levantaron en contra de Moisés. Fíjense que pudiéramos decir incluso con Cora que no tenía un cargo tan, tan bajo dentro del de pueblo de Israel. Vemos que Moisés le dice lo siguiente: Es para ustedes mera frivolidad, o sea, es para ustedes simple, es para ustedes de poco peso, que sea, el Eterno los haya tomado en cuenta para el servicio del tabernáculo. Vemos que al principio Cora, hijo de Yisag, el hijo de k e h a k ¿Quién era k e h a k Recordemos que hubo i e r n tres familias de los levitas que fueron escogidas. Pero k e h a k en particular, los hijos de k e h a k fueron tomados para llevar las cosas Kadoshim, lo más puro, lo más sagrado dentro del tabernáculo, lo llevaban los hijos de k e h a k O sea. Cora también estaba dentro de ellos. Y le dice Moisés: es mera frivolidad, es una simpleza que ustedes lleven las cosas cada c h í n Pudiera decir yo que somos escogidos delante del Eterno. Pudiera decir incluso. Que nosotros que hemos sido llamados y que tenemos cada uno un lugar indicado o un lugar en el cual el Eterno nos ha puesto, y pudiera decir incluso que este acontecimiento de k e j a k de Coré, hijo de k e j a k No tomó en consideración lo que tenía en su mano. No tomó en consideración que había algo que se había puesto allí en su mano. Que había un tiempo específico en el cual el Eterno había designado para el funcionamiento de cada uno de ellos. Muchas veces, hermanos, somos puestos en lugares privilegiados, en lugares en los cuales. El Eterno nos quiere bendecir en lugares en los cuales el Eterno nos quiere hacer crecer, pero aún así, para nosotros es poco, para nosotros es mínimo, para nosotros es casi nada. para nosotros Muchas veces creemos que no estamos del tamaño de ese compromiso. Creemos que estamos para cosas superiores. Creemos que estamos para cosas mejores. Pero quizás no es el tiempo. Quizás no es el momento. Nos rebelamos contra toda autoridad. Muchas veces nosotros, dentro de nosotros, creemos que lo podemos hacer mejor. Creemos dentro de nosotros que somos mejores incluso que aquel que lleva el servicio, que aquel que lleva las cosas k a d o s h i n dentro de la, de la sinagoga, dentro de la quejilá. Muchas veces nos pasa que nos creemos superiores, así pasó con Cora. Pensó que él estaba superiores. En el lugar preciso, pensó que con esa revolución que él había armado, él podía tomar completamente las riendas del pueblo de Israel. Fíjense que lo que quiso hacer Cora fue algo político, porque quería llevar a un pueblo, pero resulta que Hashem. Sacó al pueblo de Israel de una manera espiritual, no de una manera política. Fue espiritual. El Eterno se movió de una manera que no lo podía hacer ningún ser humano, pero había un instrumento que tenía que utilizar. Ese era Moshe. Moshe era el instrumento, Moshe era el escogido, era Él, no había otro. Y aunque pudiera ser, Pudiera ser que este hombre, Cora, porque se cree incluso, dicen los sabios que es posible que no haya él estado dentro de los de los que eran esclavo-esclavo. Era capataz de su misma gente. No era esclavo-esclavo. Parece que Cora era un hombre pudiente, adinerado. Pero tampoco nos revela la Torah si fue que los sobornó, si fue que les ofreció algo. Pero fíjense ustedes, tan importante que Moisés pudo haber parado, pararse al frente de, de ellos y decirle: s Aquí el escogido fui yo, aquí no fueron ustedes, aquí a quien llamaron fue a mí, no f u e r ustedes. Pero fíjense tan sabia la respuesta de Moshe y le dice: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo simple. Mañana en la mañana, ustedes agarran, nos presentamos todos delante del Eterno, y el Eterno pues va a escoger a quien él tenga al frente. ¿Por qué haría Moisés eso? Porque él pudo haber agarrado de una vez y decirle: Mire, vamos para acá, vamos a presentarnos aquí en el tabernáculo y vamos a hablar esto de una vez. De una vez. Pero todavía allí nos muestra Moisés más sabiduría. Muchas veces, hermanos, a nosotros se nos presentan inconvenientes y queremos quitarle la cabeza a alguien porque nos robó. Porque nos hizo daño, porque. por cualquier cosa, porque nos ofendió. Y resulta que ese día no lo conseguimos. O el hombre nos ofendió y cuando volteamos dijimos: o n c h a l i ¿por qué yo no le dije esto, esto y aquello? Pero cuando lo vea, él me va a escuchar. Pero resulta, amados, s q u e ¿Qué pasa la noche? Y dice que cada día trae su propio afán. Yo puedo imaginar que Moisés lo que quería era: cuando esta gente se acueste y se dé cuenta de su error, ellos van a recapacitar. Y mañana lo más seguro van a llegar y van a decir: Oye, no equivocamos, Moisés, de verdad que tú eres el llamado. Allí empleó Moisés. La sabiduría, la humildad que lo caracterizó durante ese trajinar dentro del desierto. Porque también creemos de que Moisés fue humilde en el momento que fue llamado. No, fue trillado en el caminar, en el transcurrir. Hermano, s no llegamos a ser humildes de un día para otro. Que nosotros finjamos ser humildes de un día para otro es una cosa, pero que lleguemos a ser humildes verdaderamente, eso es un trabajo. Como dijo el hermano Abraham, eso tiene un precio que hay que pagar. No creeremos nosotros que vamos a ser de un día para otro humildes y ya ya llegó, eso se compra si toma tu humildad o toma tu unción. No. Eso es un caminar. Es un transcurrir. Es un vivir día a día. Es un roce con un pueblo que no quiere. Es un roce con personas en todos los lugares donde nos encontramos. Es un crecimiento diario. Y eso, eso lo tuvo Moisés. Pero lo tuvo en el transcurrir. Que le costó tanto. Que en el momento de. Hablarle a la roca, lo que hizo fue darle un palo. Estaba incómodo. Pero eso también lo enseñó a ser más humilde. Entonces vemos que Moisés le dice: Vamos a hacer una cosa, váyanse. Y mañana hablamos. Mañana cuadramos todo como debe ser. Pero aquellos hombres estuvieron al pie del cañón. Entonces dijeron: Estos son dos nada más. Nosotros somos muchos, somos bastantes. Yo creo que nosotros aquí le damos un palo a esta gente y los tumbamos. Pero el problema es que tal vez el propósito de nosotros no es el propósito del Eterno. Tal vez lo que nosotros buscamos no es lo que el Eterno quiere darnos. Tal vez lo que nosotros comenzamos a b u c a r A trabajar con aquel con aquel fervor. No es que lo que el Eterno lo tiene preparado para nosotros. Y por eso vemos que fracasamos muchas veces en el intento y decimos, bueno, pero ¿qué pasará? Tal vez no es ese el propósito del Eterno. Y así pasaba en esta situación. Así pasaba allí. El escogido era Moisés. El escogido era Aarón. No eran aquellos 250 hombres. Entonces se presentan allí. Cada uno con su incensario. Cada uno dispuesto a que el Eterno viera la oblación. A que el Eterno viera aquella ofrenda. A que el Eterno viera todo aquello. Pero resulta que el Eterno le dice a Moisés: Apártate. Apártate que acabo con todos. Y todavía Moisés, en esa humildad, le dice: ¿eh? Pero vas a acabar con la asamblea por unos pocos. Imposible. Y entonces manda l l a m a d a a t a n y Abirán. Y estos, es después que prendieron la candela. No se les ocurrió, pero bueno, ni presentarse. Aparte de que no se les ocurrió presentarse, ellos creían que tenían un más alto nivel que Moisés. ¿Por qué? Muchas veces, cuando el jefe nos llama a la oficina, nosotros tenemos que ir, es obligado, porque es el jefe. Pero cuando yo me la sé toda, Y el jefe me llama que me espere. Que me espere porque yo tengo más conocimiento que él, yo sé más que él. Y así pasaba en ese caso. No fueron. Pero Moisés se presenta allá en las tiendas. Y hermano, aquí vemos un caso importante. Vemos un caso que puedo decir que yo no lo he leído hasta los momentos. Creo que no está otro caso igual a este. Donde esta gente entró vivo al h e i n o Todos mueren y van a un lugar. Estos no murieron. La palabra nos dice que entraron vivos. Se abrió la tierra y entraron vivos. Y dice que la tierra se cerró. Encima de ello, s tampoco nos dice la Torah que pasó luego. Pero si nosotros por un momento cerramos los ojos y nos imaginamos estar enterrados vivos, debe ser complicado, debe ser difícil. Bueno, al menos para mí, pues. Nunca, nunca he sentido encierro, pero veo para abajo y me mareo. Y no me gusta el encierro, a mí en particular. Pero que a la tierra se abra y entren vivos era algo que no se había visto. Y creo en el transcurrir de ahí en adelante no se vio más nunca. Hubo una congregación que entró viva allí. Al infierno, les he ido. ¿no? Pero fíjense ustedes: que muchas veces tenemos que esperar hasta lo último para nosotros poder reconocer las cosas. Pareciera que todos los seres humanos、eh, sufrimos del mismo mal. Porque muchas veces vemos dentro de la Torah, rebelde, si es que el pueblo de Israel fue rebelde. Oye, no voy a rebelar yo contra la autoridad si es que los hijos de Israel también se rebelaron. No voy a hacer yo esto si es que Fulano lo hizo. Pero es que eso no está allí para que tú lo hagas. Eso está allí para que nosotros aprendamos. Eso está allí para que nosotros reflexionemos. Eso está allí para que nosotros no caminemos por ese camino. Eso está allí para enseñarnos cuáles son las consecuencias que debemos sufrir nosotros en el momento que nos rebelamos contra el Eterno y contra las autoridades que están impuestas por el Eterno. Para eso está eso allí. Imagínense ustedes que estemos en un lugar y veamos que la tierra se abra y se tragó. A un poco de personas. Quizás pudiéramos decir que vemos por decir, busco algunas cosas, busco algunas cosas para que más o menos me,、eh, nos podamos ubicar en lo que quiero explicarle. Cuando vemos un accidente de moto, los que hemos manejado moto, duramos un tiempo. Oye, ahí con aquella, con aquella cuestión o n a q l l a c u e dentro de nosotros decimos, coño, como que la voy a vender, no manejo más moto. De verdad que voy a. Pero pasan 15 días, un mes, y le meto la chancleta a la moto porque a mí se me olvidó el accidente. Pero es tan impresionante aquí que vemos que la gente muere. Que son tragados, hermanos. Y el siguiente día, esa gente estaba discutiendo con Moisés de nuevo. Oye, q u é impresionante. Ustedes son los culpables de que la asamblea del Eterno haya muerto. Ustedes no hay otro culpable aquí. Siempre buscamos una cabeza visible. Aquí no hay otro culpable más que ustedes. Pero el siguiente día, y vemos que las consecuencias de esas personas que murieron fue porque se levantaron en contra de Moisés. O es que esa gente que se levantó el siguiente día en contra de Moisés no estaba cuando la tierra se tragó a los demás. No estaba cuando se levantaron aquellos. Hermano, déjeme decirle una cosa. Así como pasa con Coré, muchas veces pasa en nuestras congregaciones. Sigilosamente vamos hablándole a unos y a otros. Vamos diciendo cositas. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. ¿Qué te parece a ti esto? Tú lo haces mejor. Porque eso tuvo que haber pasado. Eso tuvo que haber pasado. Recordemos que Datán y Abirán no eran de Leví, eran de Rubén. No sé si me estoy dando a entender en el punto que quiero caer. No eran de la asamblea que estaba a cargo del tabernáculo. Pero sí pudieron ser aquellos que le dijeron: Oye, Coré, pero tú hablas hasta mejor. ¿Y si es que te queda hasta mejor a ti el talí que a Moisés? Imagínate que tu tamaño es mucho mejor. Empezaron a decir cosas. Pero muchas veces pasa dentro de nuestras congregaciones ese tipo de cosas. Oye, pero porque el rabbi no lo hará así. Porque no lo hará de esta manera. Porque podemos incluso pensar de que a Coré Moisés no le dio oportunidad ni siquiera de que dijeran ni. Pero todos allí tuvieron oportunidad de expresarse. Todos allí tuvieron tiempo de decir cosas. Como hemos tenido muchos la oportunidad aquí de hablar. Si no, pregunten lo, al grupo de los miércoles, ¿verdad? Federico, hemos tenido la oportunidad de llevar una disertación de la p a r a c h a Nos ha permitido el rabino eso. Un privilegio. No pasa en todos lados. Pasa aquí. Pero hemos tenido esa oportunidad. Entonces, así pasaba en ese lugar. Aquellos murieron, aquellos que estaban allí, ellos murieron. Ya esos no iban a echar más broma. Pero lo que ellos sembraron, todo lo que ellos habían dicho, todo lo que ellos hablaron al oído del pueblo, todo aquello con lo cual acusaron a Moisés y a Aarón, todavía estaba vivo. Y aparte de eso, que aquellos con l o que ellos contaban para que fueran sus líderes, resulta que están muertos ahora. Reflexionemos por un momento. ¿En qué lugar de esta para c h a nosotros nos podemos encontrar? ¿En qué lugar nosotros estamos ubicados acá? Y yo espero que estemos en el lugar de los que quieren seguir cargando las cosas cada vez. Y no estemos en el lugar de los que queremos que la tierra nos trague. Las autoridades son puestas por el Eterno. Nosotros somos los que queremos romper todos los lineamientos. Romper. Todos los parámetros somos nosotros los que queremos escalar posiciones sin estar preparados, los que queremos ser pastores, porque nos dijeron que yo tenía un, un toque de pastor. Usted tiene un toque rabino, entonces yo soy rabino. Usted tiene un toque moro, entonces yo soy moré. Porque usted tiene un toque. Pero no es eso lo que el Eterno quiere para nosotros. Lo que el Eterno quiere es que sigamos preparándonos. Que sigamos escalando de acuerdo a lo que Él nos está presentando en el camino. Que sigamos caminando. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, muchos menos vamos a estar En condiciones para que nos obedezcan. Y cuando hablo de esto, no hablo de que es algo autoritario. No. Porque en Moisés no había autoritarismo, había humildad. Si se nos da una oportunidad, De llevar los ventiladores arriba y abajo, llévelos. Porque después de ahí, usted es el ventilador y va a otro lado. Cuando el Eterno vea que usted ya no está para llevar el ventilador. Y así sucesivamente. Yo creo incluso que puedo cantar mejor que nuestro m o r e Elihu. No estoy. Capacitado para eso, se me escucha mal. El llamado fue él, no fui yo. Pero dígame, m o r e dónde yo voy a llevar la guitarra, dígame dónde llevo la corneta, porque yo sirvo para cargar corneta, no para cantar. No sé si me entienden lo que les quiero decir, pero pasa. No quiero decir con esto que esté sucediendo en este lugar, pero sí quiero dejar esa reflexión. El tiempo del Eterno es perfecto. A veces lo decimos, pero lo decimos así. Como muchas veces decimos el Salmo 133, ¿Cuán bello y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos de armonía? Pero lo decimos así. Porque allí envía Hashem bendición y vida eterna, pero lo decimos por arriba, no lo sentimos, no lo guardamos, no lo internalizamos dentro de nosotros, simplemente lo decimos. Porque muchas veces incluso llegamos, ay, no lo voy a d e c i r c h a r a ese hermano, ese hermano me cae mal. ¿Por q u e nos pasa? Tiende a pasarnos a cada uno de nosotros. Como les decía al principio, yo sé que a muchos les he caído mal, pero sé también que ustedes han aprendido a soportarme, y esa es la idea. Soportaos los unos a los otros, esa es la idea. Así es que debe ser. Hay cosas de mi cuerpo que yo no tolero, pero las tengo. Allí las tengo. Muchas de las damas que están aquí, que tienen el pelo rizado, lo quieren tener liso. Pero les puedo apostar de que las que lo tienen liso lo quieren tener rizado. Pero tienen que soportarlo. Tienen que soportarlo. Porque es parte de ese cuerpo. Es parte de ese miembro. Y hablamos del cuerpo de Mashiach. Pero no soportamos a la uña del cuerpo que está al lado. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde está lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde está la Torah que estoy siguiendo? Así pasaba con esta gente. Había un llamado específico para un hombre. Pero había un llamado específico también para cada uno de los miembros. Todos eran importantes. Dije en una oportunidad aquí que todos dentro de esta sinagoga somos importantes. Vamos a creerlo. Todos somos importantes. Mire, hermano. Voy a poner otra vez el caso del ventilador. Si. Usted es el que carga el ventilador, no le importa que el rabino no lo vea. Hay alguien que lo está viendo. No hagan las cosas para agradar al hombre, o no hagamos las cosas para agradar al hombre. Hagamos porque verdaderamente queremos servirle al Eterno. Porque verdaderamente sentimos dentro de nosotros. Un agradecimiento, porque el Eterno nos tomó en cuenta. ¿Cuándo usted debe darse cuenta que el Eterno nos tomó en cuenta? Bueno, v o r t e e Imagínese años atrás. Imagínese en otra vida que usted tuvo antes de esta. Y vea que el Eterno sí nos tomó en cuenta. A mí me tomó en cuenta. Porque sé cuál es la vida que traía. Pero su rajen, su misericordia me trajo hasta este lugar. Entonces, cada quien, dije también una oportunidad que cada quien conoce su posición. Si efectivamente conocemos esa posición, no vamos a fallar. Vamos a escalar. De acuerdo a lo que el Eterno tenga planteado para cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, para concluir, para terminar, yo voy a leer acá algo que me pareció, lo leímos en la en el n e Brihadashat, pero quiero. Leer un poquitico más allá. Cuando vemos al hombre y no vemos al eterno, entonces fallamos. Entonces creemos que el Eterno no me lo trajo a mí. Creemos que el mensaje no era para mí porque veo al hombre. Hay algo que Puedo decir que he aprendido y me gustaría dejárselo. Si ustedes se fijan en mis defectos, paren los camiones allá abajo que van a llevar bastante. Si nos fijamos en los defectos de las personas, es imposible que veamos su crecimiento. Los defectos están también para que yo me refleje allí. Pero si nosotros logramos ver las virtudes de cada persona, pues vamos a trabajar con las virtudes de cada uno, porque errores tenemos todos. Trabajemos con esas virtudes, soportándonos los unos a los otros. Y para terminar, dice que la fe viene por el oír, y el oír, palabra de Hashem. Como es de esa manera, yo voy a leer palabra de Hashem. Me gustaría por un momentico. Mientras yo leo estos como 16 versículos, me gustaría que todos cerráramos nuestros ojos, inclináramos un poquito nuestro rostro y Podamos internalizar estas Estas pequeñas líneas. Está en Judas. Y tiene un solo capítulo. Pero la esencia que está dentro de él me parece sumamente importante. Después. Con detenimiento podemos leerlo en nuestras casas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una, una vez dada a los santos. Porque algún, algunos hombres han entrado e n c u b i e r t a m e n t e Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim el único soberano y a nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. m a s quiero recordaros, l ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Mishraim, después destruyó a los que no creyeron. Y a los Malá, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran j o h del gran día. Como Sedón y a m o r a y a las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con, con el Satán disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Adón te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de v i l á n y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros a g a p e s que comiendo impíamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua.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 Conservándoos en el amor de Elohim, esperando la rajen de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach, para vida eterna. A algunos que dudan convencerlo, y a otros salvar arrebatándolo del fuego, y de otros tener rajen con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Palabra del Eterno en Judas. Espero que pues. El Eterno nos lleve a un mejor camino, a una mejor a una mejor tierra. Nos lleve siempre de la mano. Sea su rueda nuestra guía, sea nuestro caminar. Y nuestro、no、andar en lo que la Torah ha establecido para cada uno de nosotros. Quiere el Eterno bendecirle. Quiere el Eterno guardarle. Quiere el Eterno glorificarse en cada una de sus vidas. Shabbat Shalom.